Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Pues a mí yo le doy gracias a Dios por poder estar aquí, este día es una súper bendición para mi vida y <ríe> ni me gusta esto, no, Espérame. ok, gracias César. Bueno, hay tantas cosas que el señor tiene para, para uno reciban también un saludo de mi esposa que no pudo estar aquí hoy pero está en la otra iglesia mañana, digo mañana el próximo sábado tenemos nuestra cena de matrimonios y, y hoy era el último día para recabar fondos y todo eso para la cena entonces tuvo que estar ella ahí pero les manda también un saludo Por si no lo saben, yo soy el más pequeño de mis hermanos, fuimos seis, soy el más pequeño de todos, Sí, de veras, si se para él aquí, junto a mí yo soy el más pequeñito y de todos mis hermanos soy el más pequeñito, pero Dios es grande, amén, no importa de qué tamaño seas, Dios es bien grande, Dios es muy grande y quiero compartirles hoy en la mañana algo que Dios ha puesto en mi corazón, ya tiene buen tiempo y y lo estoy tratando de hacer, y cada vez que, que leo estas citas, híjole, Dios me ministra de una forma tremenda, y quiero compartírselos, espero, yo conozco a mi hermano César y sé cómo es él en, en la palabra, y a lo mejor yo creo que hasta sabe más que yo, pero híjole, a lo mejor ya todo esto se lo van a saber pero no está de más un repasito a lo a lo que Dios tiene cada día para nuestras vidas, amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste en esta mañana con cada uno de nosotros, amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias principalmente porque, Señor, Tú eres el anfitrión aquí y a través de Tu Espíritu Santo Tú eres el que nos ministras. Señor, queremos abrir nuestros corazones en esta mañana, Y pedir que el Señor entres ahí, ministranos Señor en lo que necesitamos cada uno en esta mañana. Nos cubrimos con tu bendita sangre Señor Jesucristo y declaramos victoria, victoria sobre todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Gracias Señor. Ay. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Bien? ¿En serio, en serio ¿Bien? ¿Cómo se sienten cada día? Yo creo que hay días como que se levanta uno, como que no quisiera uno levantarse. Y dice uno, ¡ay no! Y más el lunes, yo creo. Y dice uno, ¡ay bueno! Ok, ahí voy. Y muchas veces nos enfocamos en lo que vamos a hacer en el día, muchas veces nos enfocamos en el trabajo que tenemos, lo que la familia va a hacer, Pero yo creo que tenemos diariamente y cada rato, tenemos que pensar y tenemos que saber, por si no lo saben, que yo creo que sí, pero que somos seres privilegiados. No somos igual que el resto de la gente. Somos seres privilegiados. ¿Saben por qué? Porque el Señor ha querido elegirnos Entre millones y millones de personas que hay en el mundo. ¿Te has puesto a pensar eso? Dios te ha elegido entre millones de gentes. Yo he escuchado a mucha gente que dice, híjole, de veras, qué suerte tuve en haber encontrado al Señor en mi vida. Pero ¿saben qué? Que están equivocados. Porque no fuiste tú el que encontraste al Señor, fue el Señor el que te encontró a ti. Si quieren buscar ahí en, en el Evangelio de San Juan, vamos a comenzar a ver en el capítulo 15, versículo 16, San Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios, está hablando Jesús y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿sabes qué? Él te eligió a ti. Y déjame decirte algo, tú no estás aquí porque qué buena suerte, o porque alguien te invitó, o porque, ay mira, Dios te ha elegido, para que le conozcas, Dios te ha elegido, ¿sabes qué? Él te miró y dijo, yo lo quiero a Él, yo la quiero a ella, yo lo quiero a Él, yo la quiero a ella, ¿sabes por qué? Porque Él sabe que puede contar contigo. Aunque tú no creas que puedas hacer algo, el Señor sabe, Él te eligió porque sabe que puede contar contigo. ¿Para qué? Para lo que Él te llame. Él te ama. Él te ama. Y es un privilegio, como les dije antes, que nos haya elegido entre millones. Porque muy bien podíamos estar allá afuera en la calle bien perdidos haciendo quién sabe qué. Pero estamos aquí porque el Dios nos ama y nos ha elegido. Wow. Pero ¿sabes para qué te eligió? Aquí dice en su palabra que Dice que nos ha elegido a nosotros, dice, y nos ha puesto para que llevemos fruto, para que compartamos su palabra, para que le hablemos a otros de él. Pero ¿sabes qué? Que te ha elegido para algo más, para algo mucho más grande. Fíjense bien, vean en Salmo 132, por favor. Salmo 132. versículo 13 dice, porque Jehová ha elegido a Sion la quiso por habitación para sí ¿quién es Sion? ¿perdón? es su pueblo es su tierra dice que él ha elegido es, Sion es Israel ¿quién es Israel? nosotros somos Israel somos el Israel espiritual de Dios Y dice aquí, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, dice el Señor. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Fíjense nada más qué tremendo. ¿Para qué te eligió el Señor? Para hacer habitación en tu vida. Para que Él venga y haga habitación en ti. Te ha elegido como su habitación. ¿No les da gusto eso? ¿No les reconforta escuchar esto? Imagínense nada más. Nos ha escogido para habitar en nosotros. Wow. Pero hay algo, nosotros tenemos que dejarlo a, a Él, que Él habite en nosotros. No nada más viene Él porque sí, y se mete, ¿no? Dice, esa es mi habitación. Si no lo dejamos entrar, Él no entra. ¿Saben qué tenemos que hacer? Hace rato estábamos cantando un, un canto. Dice, de mi corazón que le doy el control. Y lo que dice, consume todo mi interior. Tenemos que sacar de nosotros todo lo que ha estado habitando en nosotros y nos ha dominado por mucho tiempo. Porque decimos, Señor, aquí estoy, Señor, ven, Espíritu Santo, úsame, consúmeme, pero dentro de nosotros, o sea Dios dice, ok, pero Yo quiero hacer habitación en ti y no puedo, porque tenemos un montonal de cosas dentro. Tal vez hemos cometido errores, tal vez es porque nos ha ido mal en el trabajo, porque nuestra familia no está bien, porque han pasado tantas cosas, porque hay alguna enfermedad y esas cosas no nos han dejado que Dios haga habitación en nuestra vida. Tenemos algo más en nosotros y tenemos que sacarlo. Tenemos que dejar que Dios haga su habitación en nosotros. Él quiere entrar y encontrar su habitación limpia. Él no puede estar ahí si hay algo más. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Miren, nos conviene que Él haga habitación en nosotros. No nada más es el recibirlo como Señor y Salvador, no nada más es el gracias Señor, es Él habite en nosotros. ¿Por qué nos conviene? En el Salmo 91, en el, en, el, en el versículo 9, fíjense lo que dice, porque has puesto a Jehová por tu habitación, dice, porque has puesto a Jehová, dice, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque has puesto al Señor primero por tu esperanza y al Altísimo por tu habitación. ¿Saben qué? Si tú dejas que Dios haga habitación en tu vida, si tú dejas que Él haga eso, te va a bendecir, va a bendecir tu provisión. Dice en lo que leímos antes en el en el capítulo 132, Dice, bendeciré abundantemente su provisión. Nada más por dejar que el Señor haga habitación en nosotros. Nada más por decirle al Señor, aquí está mi corazón, lo entrego a ti y saco todo lo que tenga, todo lo que me haya estorbado. Señor, ven y haz morada en mí. Haz tu habitación en mí. Eso es lo que yo quiero, Señor. ¿Qué te hace falta? En tu vida. ¿Qué, qué te ha hecho falta? ¿Sabes qué? Si tú dejas que Dios haga habitación en ti, ¿sí? Él va a bendecir todo lo que hagas. Porque Él te va a guiar a todo lo que lo que tú vayas a hacer. Él te va a bendecir tremendamente. Dice el Señor, bendeciré abundantemente su provisión. Y los que eran pobres, dice, los saciaré de pan. O sea, que ni los pobres van a van a ser pobres ya. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, híjole. Nada más de pensar que Dios ha querido venir a mí para hacer su habitación en mí. Ah, caray, o sea, si yo soy de los que menos se debería haber visto el, visto el, el Señor, o sea, Caray, he cometido tantos errores, he hecho tantas cosas, pero Dios me ama tanto y Dios sigue todavía creyendo que puede contar conmigo, que puede cambiar mi vida, que no importa lo que yo haya hecho antes, el Señor me sigue amando y Él dice, ¿sabes qué, hijo mío, hija mía? Te amo y quiero habitar en ti. Yo creo que eso nos debería poner así a, ay, Señor… Yo no soy digno, pero tú sí, Señor. Y gracias por amarme tanto y por dejarme, ¿sí? por querer que yo sea tu habitación. Y no nada más eso. El Señor tiene algo muchísimo más. Vamos a Primera de Corintios, por favor. En el capítulo 2, 1 Corintios 2, versículo 12. Al permitir al Señor que sea nuestra habitación, cuando Dios viene y entra en, no, en nosotros, ¿qué es lo que nos concede? Dice aquí, nosotros no hemos recibido, es el versículo 12, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu ¿qué? que proviene de Dios. ¿Qué Espíritu hemos recibido? El Espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo para que sepamos lo que nos ha concedido. ¿Saben qué nos ha concedido el Señor? Nos ha dado gracia, ¿qué más? Nos ha dado su salvación, ¿qué más? ¿Qué nos ha concedido? Su perdón, su presencia, el gozo, ¿qué más nos ha concedido? Nos ha concedido su unción, nos ha concedido poder. Nos hace diferentes que el resto de la gente de que el resto del mundo. Somos sus hijos. Somos sus hijas. Amén. Y nos ha concedido salvación, unción, poder. Y es que sabes que, que cuando tú te metes cada vez más y más y más con el Señor. Yo no sé si han escuchado antes esto, ¿sí? Si te metes conmigo, vas a ver cómo te va a ir. Ni te metas conmigo. Ya que a poco tú que no, yo no, pero tengo a alguien que ese sí te va a poner en paz. Si te metes conmigo, aguas. ¿Y saben qué? Si nos metemos con el Señor, de veras, métanse con el Señor. Métanse con el Señor. Cada día más, métanse con Él y métanse con Él, porque el Señor tiene tantas cosas para darnos, nos ha concedido tanto, y muchas veces ni cuenta nos damos. Sí, Pero cada vez que nos metemos más con Él, ¿Saben que Cada vez que estamos en su presencia, si yo me meto cada vez más con Él y cada día estoy en su presencia, si yo lo busco a diario y estoy, Señor, aquí estoy en tu presencia, dime qué es lo que quieres. Y tener una relación, ¿sí? lo que el Señor nos ha concedido va a ir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Y cuando dejemos que el Señor no nada más nos haga su habitación, sino que dejemos que repose en nosotros, van a ver lo que lo que sucede. O sea, se van a dar cuenta de todo lo que empieza a suceder. Empiezan a cambiar muchas cosas en tu vida. Empiezan a, a cambiar muchas cosas en tu familia, en tus finanzas, con tu cuerpo, si estabas enfermo, el Señor te sana. O sea, empiezan a cambiar tantas cosas que te empiezas a sorprender y dices, wow, Dios está conmigo, claro que sí, eres su habitación, a donde vayas él va, y muchas veces no lo, no lo tomamos en cuenta. Vamos a, vamos a poner un ejemplo para que vean cómo es, qué es lo que sucede cuando te metes con el Señor, cuando empiezas más y más a buscarlo, y más a buscarlo, y más a buscarlo. Y vamos a hacer algo, fíjense bien, vamos a levantar las manos, ahora, vamos a aplaudir con un dedo, un dedo contra otro, el dedo chiquito contra el dedo chiquito, vamos, vamos, háganlo, no soy nada. aplaudan, o sea, un dedo contra otro, ¿se oye algo? No, eso es con ese es con la boca, O tiene los dedos huecos, por ahí alguien. ¿Verdad que no soy casi nada? Bueno, así es cuando empezamos. Ahora síganle, ahora póngale dos dedos, con dos dedos. Dos dedos, con dos dedos. Y me meto más con el Señor, Señor. Aquí estoy, Señor. Ven, Señor, úngeme, lléname. Ahora póngale tres dedos. Tres dedos, tres dedos. Y... y Y la, la unción y el poder de Dios empieza y viene más, y viene más. Dice, pero no, yo no me conformo, Señor, quiero más, póngale cuatro dedos. Póngale los cuatro dedos. Señor, no, no, no, no, Señor, sí, gracias, Señor, porque ya he visto sanidades, he visto lo que estás haciendo, pero no me conformo. Señor, ponle cinco dedos, ponle cinco dedos y empieza a aplaudir más. Señor, eso es lo que quiero. Pero ¿sabes qué? Con toda la palma ahora apláudele, apláudele al Señor. Señor, eso es lo que quiero de ti. Eso es lo que quiero que hagas en mi vida. Que me llenes completamente. Aleluya. Amén. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Porque Él es el Señor. Él es. Así es el Señor. Eso es lo que Él quiere en tu vida. Amén. Aleluya. ¿Si ¿Sí está claro el ejemplo? ¿O quieren seguir con un dedito? El único que se va a oír es el hermano por ahí que tiene los dedos huecos, pero... Pero bueno. <risa> ok. Miren, ¿qué es lo que ha estado en tu vida? Tenemos que pensar, ¿qué ha estado en mi vida? ¿Qué es lo que me ha dominado? Yo les voy a confesar algo. Una vez, hace ya muchos años, gracias a Dios de eso, y gracias a Dios que lo superé. O sea, yo estaba con el Señor y metido con el Señor y quería yo compartir acá y yo y mi sueño era compartir en muchas partes del mundo y, este, y entre, ante grandes gentes y todo. Entonces empecé a buscar también con otros hermanos, pastores y todo eso. Y oye, miras es que quiero ir para acá y quiero ir para allá y todo eso. Y un día un hermano que tenía una iglesia muy grande, un pastor, muy amigo mío y todo eso, bueno, no los voy a decir quién es, pero... Le hablé y le dije, oye, es que fíjate, que oh, mire, estuve ayunando, hubo un tiempo hace muchos años que ayuné, no es ni por, ay, es que estoy acá, no, pero sentí del Señor ayunar 40 días y 40 noches. Y después de eso, de que casi me muero, de que mis huesos se pegaron, mi, esto con la espalda, no, es, eran unos dolores horribles de huesos, en serio, pero eso era físicamente, pero yo en lo espiritual me sentía, dije, ay, hijo, monte, quítate y échate al mar. Y se fue con un montón de casas. No, pero le, le llamé a un, a un pastor y le dije, hermano, mira, y, otros. y me dijo, no, es que, pues discúlpame, hermano. Así, como se los voy a decir, fue como me lo dijo. Y eso me tronó como no tiene ni idea. Me dijo, pues sí, discúlpame, este pero es que yo solamente invito a pura gente ungida del Señor. Y digo Bueno, pero no, no, pues discúlpame, es que No, a ti no te puedo invitar. Y dije, Bueno, pues ok. Pero de veras, eso me tronó. Y dije, bueno, entonces, ¿qué es ser ungido? O sea, entonces no lo entiendo. No entiendo esto. Y pasé un buen tiempo llorando y buscando al Señor y según yo no lo encontraba. <risa> ¿Dónde está el Señor? O sea, pero bueno, Dios es fiel y misericordioso. Y pude salir de eso. Otra ocasión, otro hermano, también muy famoso, con, conocido aquí en Estados Unidos, no les voy a decir quién es, el que está en Ciudad Juárez, y tiene una iglesia que se llama... Vino, ¿no? Muy amigo mío de muchos años, yo, yo tuve un problema con un pastor, y este pastor, o sea, tuve problemas con él porque era un pastor que quería ser, en lugar de pastor ser cacique, y controlar y hacer un montón de cosas buenas, y este hermano se encargó de difundir, no sé, o sea, cosas que no eran ciertas y todo eso, y pasó un tiempo, pasaron años, y un día en un congreso aquí en Guadalajara, estábamos nosotros a cargo de toda la administración, y vino este hermano también, y en un descanso, fue en un hotel y en un lobby, pues yo lo vi, y me dio mucho gusto verlo y lo fui a saludar a este hermano, Y había mucha gente en el lobby, pues todos estaban tomando un refresquito y todo, era, era un receso. Y llego con él y le digo, hermano, ¿qué tal? Y me volteé a ver y me dice así, pero con a viva voz así. Tú eres el que apostataste de la fe, tú eres el que negaste a Cristo. Y yo así como... Mm. Y toda la gente volteándome a ver, así como, ¿quién es, quién es? ¿Es? Y luego y volteé él es, o sea, yo me di la media vuelta y me salí y dice, él es, él fue... Híjole. Dije, bueno, para que vean las consecuencias de cuando uno quiere hacer cosas malas, pasan, y sí, pasan, y otra, o sea, fue muchas cosas así, pero ¿saben qué? Que fuera de todo esto, y aparte de todo esto, hay alguien, hay alguien mucho más grande, o sea, la gente te puede decir hasta lo que te vas a morir, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Amén. El Señor es el que tiene la última palabra. Por eso es que les comentaba ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha estado en tu vida? ¿Qué es lo que ha estado dominando tu vida? ¿Algún temor? ¿O estás sufriendo por algo de antes? ¿Y el diablo no, no te ha dejado? Ah, mira, tú eres este. Tú nunca vas a hacer esto. Tú nunca vas a ser ungido. Tú no... O sea, tenemos que dejar eso a un lado. ¿Sí? De veras, si eres hijo de Dios, quién aquí es hijo de Dios, hija de Dios? ¿Sí, todos? Gloria a Dios. ¿Seguros? Conste. Conste. Entonces, si somos hijos de Dios, sabes que si sí, por si no lo sabes, ya es hora de que te enteres de esto. Ya es hora de que sepas esto, por si no lo sabías, espero que sí. Vamos al evangelio de Lucas, por favor. Capítulo 4, les voy a leer esta cita para que veamos a ver qué pasa. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice aquí que Jesús vino y en el 18 dijo Él, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos están de acuerdo, que levanten su mano, que esta cita que leyó él, el Señor Jesús, es nada más para el Señor Jesús? ¿No? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos creen que esta cita es nada más para el Señor Jesús? Él la leyó para sí. Dijo: Yo soy el Hijo de Dios y esta cita es mía y la, y la voy a leer. ¿O cuántos? ¿Cuántos creen que esta cita es para ti y para mí? Amén. ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Por qué no lo declaras?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 y a predicar el año agradable del Señor, amén, amén, el Espíritu del Señor está sobre ti, ¿lo crees? el Espíritu del Señor está sobre ti, sobre ti, tú eres su habitación, tú eres habitación del Señor y su Espíritu está sobre ti Él te ha concedido su unción para que hagas lo que Jesús hizo aquí en la tierra, ¿sabías también eso? muchas veces nosotros ponemos los ojos en hermanos que Dios ha usado tantísimo que salen hasta en la televisión y salen un montón de cosas y todo eso y andan por todo el mundo y, ¡ay! ¿cómo quisiera ser como Él? ¿sabes que eres igualito a Él? y a lo mejor hasta puedes ser mejor que Él nada más la cosa es que tú te decidas que tú lo creas que tú creas realmente que el Espíritu del Señor está sobre ti y que tú puedes hacer todo lo que Jesús hizo aquí y aún más Eso lo dijo Jesús. En el en el Evangelio de, de Juan, en el capítulo 14, Juan 14, 12, dice el Señor, «De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago... ¿Qué? Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre no somos mayores que Él pero Él nos ha concedido hacer las obras que Él hizo y aún mayores ¿por qué? porque somos su habitación porque Él nos ha concedido su unción entonces nosotros podemos echar fuera demonios Si les platicara cuántas cuántas veces fuimos a echar fuera demonios desde que estábamos en México de EFE. Hemos visto libertad así tremenda de personas que estaban esclavizadas por el, por el diablo. Tremendo, tremendo, tremendo. Lo más tremendo, no les voy a contar toda la historia, lo más tremendo que, que yo tuve en mi vida en cuanto a una posesión fue una mujer... Es tan especial su nombre que nunca se me ha olvidado. Se llama María Perpetua del Ángel Santana. María Perpetua del Ángel Santana, de San Luis Potosí. Fue algo tremendo. Y nos pasamos mucho tiempo en ayuno y oración porque tenía principados dentro de ella. Tenía legiones dentro de ella. Pero ¿saben qué? Dios fue más grande que todo eso. Y ella quedó libre. Y les voy a decir, no es para asustarlos, pero les voy a decir algo. Ella era cristiana. Era maestra de escuela dominical. Y su novio, y la, toda la familia de su novio eran espiritistas. Y la invitaron un día a una sesión. Al fin no pasa nada. Nada más para que veas cómo es, para que veas que es bueno. Y cuando quisieron hacer su onda esta de, de convocar o de cómo se llama, invocar a los demonios, digo, a los demonios, a los espíritus, bueno, pues es lo mismo. Este, la medium que estaba ahí la principal em, em, empezó, empezó y todo eso y, y ay, no podía, y a ver otra vez se concentraba y no y dijo, "¿Saben qué?" hay una fuerza más grande aquí que, que no me deja este, invocar a, a, a, los, a los espíritus. Dijo, y tú eres, le dijo a María, tú eres la que tienes esa fuerza, ¿sabes que con esa fuerza que tienes, lo que podrías hacer al invocar a los espíritus, lo que tú quisieras, ven, mira, para hacerte una pruebita. Y esa pruebita le ocasionó... La, me, la llevaron a hospitales psiquiátricos y todo, le hicieron... Era una muchacha que cuando quedó endemoniada, ni siquiera podía hablar en español. Y sus lenguas no eran lenguas espirituales del Señor. <risa> Híjole, era tremendo, tremendo. Deber hacer algo tremendo por lo que permitió ella. Pero Dios nos concedió. Dios nos concedió ver la victoria sobre esta mujer y verla libre. ¿sí? Y lo último que ya, que ya vimos con ella, ya cuando ya lleg llegábamos ahí donde la donde, donde estaba, la tienen en un lugar, este y llegábamos, hola María, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias. Y trapeando y barriendo, ya haciendo cosas y todo. Ah, ¿sabes que Jesús te ama. Y dijo, ahora, era en serio, el exorcista se quedó chiquito esa película y ya por fin que llegamos al final de todo esto el último que nos habló a través de ella, porque nos hablaban como cinco seres dentro de ella, se oían voces así de niño, de niña, de, de señor, de mujer de bien feo, dentro de ella el último nos dijo, yo soy el príncipe de la huasteca potosina y ustedes no pueden hacer nada porque ella se entregó a mí voluntariamente ella me pertenece y gracias a Dios quedó libre gracias a Dios quedó libre fue algo tremendo pero Dios nos ha concedido wow. ¿para qué es la unción del Señor? ¿para qué es el poder de Dios? ¿Sí? para que cantemos nada más que la unción está sobre mí el fuego está sobre mí y que viene del norte y viene del sur esa me encantó y yo no la había escuchado está padrísimo ese canto que viene del norte y del sur, del este y del oeste ¡Híjole! Pero Dios nos ha conseguido tanto sanar enfermos. Yo no sé cuántas veces ustedes han visto que sanan un enfermo. Quiero comentarles rápido un testimonio. Mi nieto, uno de los más chicos, tengo nueve nietos, uno de los más chicos, se llama Roberto. Cuando estaba más chiquito, hijo de Rosy, de mi hija más grande, eh, le declararon que tenía algo en su cabeza que no le funcionaba bien y eso le ocasionaba de pronto que, ¡pum!, se desconectaba y se iba ya. Y a correr al hospital, ¿no? Y los médicos le dijeron, pues es que esto, si se le llega a corregir, va a ser como hasta las 7, 8, 9 años. Este Tenía como 2 años, creo. Sí, ¿verdad? Tenía como 2 años. Pero pasaba así, de que estaba bien y de repente, ¡pum!, y se iba. Se quedaba en blanco y pues a correr, porque dejaba de respirar y todo, entonces le tenían que poner un montón de cosas y e inyectarlo, entonces dijeron, es que tiene algo en su cabeza, que, este, que no le maduró, no sé qué bien, no, no me acuerdo exactamente, pero bueno. De eso que les platico hace ya seis años, de eso, entonces, un día que estábamos ahí también, es, eh, bueno, nos hablaron, porque le había pasado eso en la mañana, mi hija se lo llevó, incluso mi hija se fue en pijama y todo eso al hospital, Y este y nos habló, fuimos ahí al hospital, o ya la llevamos a la casa, y, y me entró a mí un coraje, en serio. Dije, bueno, ¿por qué? O sea, es que los médicos dijeron que no se le va a quitar hasta tal fecha, y, y quién sabe, pero que tenemos que tener mucho cuidado, y le y lo tenían con unas pastillas X para que anduviera así. Entonces, y de veras, de esas veces que dices, no, no, no, no. Entonces, Le dije a mi hija Rosy le dije, ¿sabes qué? Préstamelo, le dije, préstamelo. La agarré, cargué al niño, me subí a uno de los cuartos, me encerré con él, lo acosté en la cama y empecé a clamar al Señor por él y sentí hacerlo, o sea, sentí de Dios hacerlo y me acosté sobre él, me acosté sobre él, dije en el nombre de Jesús yo te transmito vida, la vida que Dios me ha dado a mí, la unción que Dios me ha dado a mí, te la transmito a ti, en el nombre de Jesús, tú eres sano, completamente, y ese mal que tienes, que no me acuerdo cómo se llamaba, este, declaro que se muere ese, ese mal, o sea, ese ya no está en ti, tú eres libre, tú eres sano, completamente, y oré y todo eso y ya. Ahí estuve un buen rato con él, y ya luego bajé con él. Déjenme decirles que desde ese día hasta hoy, no ha vuelto a tener un ataque de esos. Mi hija lo llevó al doctor, ya lo ha llevado varias veces al doctor y le han dicho, está completamente sano el niño. El niño no, no tiene nada en su cabeza. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer eso con cualquiera de los que estamos aquí? O sea, y no es porque yo sea el especial, no. Yo he cometido muchos errores en mi vida. Pero Dios me sigue amando. Y yo amo al Señor y yo trato cada día de ser mejor para Él. Y de buscarle más y más. Y su unción, como le hicimos ahorita con los aplausos, va en aumento. Y va en aumento y no se detiene eso. Y cosas tan, o sea, eso que dice uno, ah, wow, sí, y cosas tan, tan simples. Vamos, una vez, por si no lo saben, yo vivo allá en la primavera donde vive Guillermo. Ellos todavía no estaban ahí. Estábamos nosotros en la cabaña, en la en la primera, y de repente nos avisan, era en la tarde, como a las cinco de la tarde, y nos avisan que se estaba quemando el bosque de ahí en donde en donde estamos ahí. Ahí, merito, entre las monjas y nosotros ahí. Entonces salimos a ver y ya venían los de protección civil, los de... ¿Protección civil? Lo de, bueno, de incendios, de los bosques y todo eso. Llegaron una brigada ahí y todo eso y empezaron... Nosotros también sacamos mangueras, sacamos un montonal de cosas y empezamos a... También ahí las, las llamas. Pero empezó a hacer un viento tan fuerte que en lugar de apagarse, se empezó a ir más y más. Y de repente se, se fue. Y los de las brigadas agarraron y dijeron, ah, pues ya se apagó, bueno, pues adiós, gracias, pum, y se fueron. Iban de salida, cuando de repente otra vez con otro viento y pum, y se prende todavía más fuerte. Entonces bajé yo en mi carro, ay, alcanzarlos, dije, volteen a ver, les dije, ya estaban ahí en la reja. Y voltean a ver, y, no, estaba el doble ya, entonces se regresaron... Y fue bueno, una lucha desde las 5 de la tarde como hasta las 10 de la noche de tratar de apagar el fuego. Para no hacerles más largo el asunto, de pronto, ese fuego llegó hasta donde estaba la casa que nosotros en la que estamos. Y es una casa que por dentro está toda de madera. Es que imagínense, si hubiera de hecho ahí, se hubiera destruido todo. Y los de la brigada ya no podían hacer nada. Se les fue de las manos el fuego. O sea, no sé qué hicieron o qué no hicieron, que el fuego se fue y se fue y se fue y llegó hasta donde estábamos. Y estábamos parados ahí, todo, imagínense, allá un montón de animales ahí. Alacranes, tarántulas, este unas cascabelitos que andan por ahí, animalitos de esos, ¿no? Sin ninguna importancia. Y estábamos con lo del bosque y todo eso y los animales saliéndose. O sea, pues, ¿qué animal se queda ahí, no? Y yo andaba en chanclas, o sea, ni siquiera tuve tiempo de poner zapatos. Y estábamos ahí y, y también otra vez vino, yo creo, como dice la palabra de Dios, vino el Espíritu de Dios sobre mí, porque sentí una impotencia del fuego, o sea, porque cada vez el aire era más fuerte y jalaba más las, las llamas, pero eran llamas gigantescas, ¿no? Y me pongo a orar, y me pongo a reprender, y de esos animalitos que se salió, uno de esos se salió Estaba, ¿quién no estaba ahí? ¿Estabas tú? o Estaba ella, él, mi esposa, creo. Y sale la alacrán y siento en mi dedo así un piquetón. ¡tram! Y volteo así y veo la alacrán. Y le digo, una alacrán me acaba de picar. ¡Ah, vámonos, vámonos. Y dije, ¿qué? Vámonos, ni que nada. No tengo tiempo del alacrán. En el nombre de Jesús Fuego no que te detengas. O sea que el piquete me dio más ánimo. Le ordené al fuego que se parara. ¿Y qué creen que pasó? Fum se apagó el fuego así. Los de la brigada así como que... ¡Eh, ya la hicimos! Ya la hicimos. O sea, ya se les había ido, pero se quemó creo que más de una hectárea. Bueno, todo lo que está, ese vallecito que está ahí hacia abajo, todo estaba totalmente quemado. Y se apagó el fuego así. Y luego ya estamos bueno, ya, todos, todos, ya ellos todavía hicieron ahí unos surquitos de tierra para que ya no pasara, que bueno, pero pues ya el fuego estaba apagado, se apagó todo el fuego, todo el fuego que había en, en esa zona se, se apagó. Y, lo, y el, alacrán, el alacrán no me hizo nada. Hasta esa fe sirvió hasta para sacar el veneno del alacrán ese. No, no, me, no me pasó nada. Entonces, hemos visto cosas, eso de vivir allá en la primavera, hemos visto cosas tremendas pero hemos visto la mano de Dios más tremenda, más tremenda. Un, un último, este, ¿cómo se llama? Testimonio. Estábamos una vez ahí, ya en ese cuarto, ya estábamos dormidos. La casa donde ahorita estábamos es una casa toda de piedra y empezamos a oír mi esposa y yo una abeja. Y ay se metió una abeja, por dónde se metió una abeja entonces y nos, o sea, nos incorporamos y, y ah caray oye pues si es una abeja y se oye fuerte entonces prendí la luz y empecé a seguir el, el... porque nunca vi una abeja pero empecé a seguir el ruido ay, y el ruido me llevó, me llevó, me llevó junto a mi esposa en la cabecera de nosotros, ahí de la cama, exactamente entre ella y yo, ahí en medio, ahí, un alacrán de este tamaño, negro, horrible, así, que venía hacia nuestra almohada, hacia hacia abajo. Pero el ruido de la de, la de esas... ¡Ay, un alacrán! O sea, y pues a, a darle cuello ¿no? al, al alacrán. ¿Y saben dónde quedó la abeja? Jamás encontramos una abeja. El ruido de, un, de una abeja nos despertó. Y la molestia del ruido. ¡ay! Si no ha sido así... O sea, yo creo que andaba un angelito ahí que nos hizo el, el sonido de la abeja. no Y, y voltea, voltea. Y, y, y yo por acá, por todo el cuarto, buscando a la, a la abeja. En serio. Hasta que me llevó, me llevó, me llevó al mero alacrán ahí si no nos hemos despertado, quién sabe quién de los dos hubiera picado ahí así es Dios así es Dios en lo grande en lo simple, en las cositas en dolores de cabeza en cánceres, en lo que quieras en necesitar muertos o sea, wow esa es la unción que el Señor nos ha dado Eso es lo que Dios nos ha concedido a nosotros permitirle ser su habitación, amén. ¿Les basta con esto, ¿Con lo, con, lo, con lo que les comenté ahorita, con todo lo que les he compartido? ¿O quieren un poquitito más? Un poquito más nomás. Somos su habitación, ¿ok? Y cuando Dios se levanta, porque dice la palabra de Dios que Él se levanta, ¿Sí? lo hace con algo que lleva a él tremendo, tremendo, tremendo, y, y ese algo no es nada más para que, para que lo veamos y digamos, wow, ve nada más lo que trae el Señor, ese es el Señor. no. Vamos a leerlo, ahí donde estábamos al principio en, en Salmo 132. Salmo 132, versículo 8. Fíjense lo, lo que dice. Levántate, oh Jehová, al lugar de qué? ¿Cuál es el lugar de su reposo? ¿Quién? Nosotros, ¿no? Somos su habitación. El lugar de su reposo somos nosotros. Dice, levántate, Jehová, al lugar de tu reposo y luego qué dice ahí tú y el arca de tu poder levántate al lugar de tu reposo señor, ve al lugar de tu reposo tu habitación está lista ven señor, ven a reposar pero ven tú y tu arca de poder tu arca de poder para qué es como les dije, para que nos la enseñe Para que la ponga aquí y digamos, ah, mira qué padre está esa arca, wow, se parece al arca del pacto, cuando Moisés, híjole, no, ¿sí? Para que nada más la veamos, no, es para nosotros, el arca de su poder es para nosotros, nos da su unción, nos ha concedido su unción, pero nos da poder con esa unción, y nos dice aquí está el arca de mi poder, ahí está, ¿sí? Ahí está. Déjame comentarte algo. ¿Has soñado con cambios en tu vida? ¿Has soñado con cambios en tu vida? Ahí está el arca abierta. Ahí está el arca de su poder abierta para ti. Esos sueños se pueden convertir en realidad. Ve al arca de su poder y úsala. Usa la unción que Dios te ha dado. Usa el poder que Dios te ha dado. Usa la fe que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha concedido. Has soñado con que tus finanzas cambien y tengas lo suficiente para hacer lo que quieras, para servir a Dios, para viajar, todo eso? Ahí está el arca de su poder. La puedes usar. Dios no te pone límites. O yo no sé en qué parte de la palabra de Dios, Dios puso ahí este, se solicitan hijos e hijas de Dios para ser usados, de tal edad a tal edad. Niños hasta 12, 13, 14 años, no. Adultos de treinta y tantos o cuarenta años para arriba, no. ¿Han encontrado un, así, una, una cita que diga algo así? Que Dios te ponga un límite. Es ilimitado. Su poder es ilimitado. Y dice que cuando Él se levanta al arca, dice al lugar de su reposo, con el arca de su poder, es para nosotros. Para usar esa arca de su poder, híjole. ¿Quieres ver sanidades? Ahí está, ahí está su poder, que te ha concedido, ahí está su arca. ¿Amén? ¿Quieres ver un avivamiento? ¿Quieres ver realmente, o sea, cómo Dios se mueve tremendamente en su iglesia, aquí en este lugar, y que este lugar sea insuficiente, que se tenga que ir A un auditorio gigantesco, porque ya no caben aquí. Porque la, la unción de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, se está manifestando en cada uno de ustedes. No importa la edad que tengas. No importa si has estudiado, si no has estudiado, si tienes una carrera, si no la tienes. Dios te ha escogido como su habitación. Dios te ha dado su unción. Y ahora te presenta su arca y dice aquí está y está abierta no, no tiene candado ahí está el arca de su poder amén para que la usemos para que la usemos para que la usemos tú eres una hija y eres un hijo amado muy amado por el Señor por eso estamos aquí ¿Por qué no le dices juntamente conmigo al Señor? Dile, ven Señor. Díselo, ven Señor y haz morada en mí. Señor, te abro mi corazón. Te entrego mi vida completamente. Límpiala tú, Señor. Saca todo lo que lo que te impida entrar. Ven y reposa en mí. Yo quiero ser tu habitación, quiero ser tu habitación Señor, quiero ser tu habitación, ven y reposa Señor, ven y reposa en mí, recibe esta palabra, recibe esta palabra, es para ti, es para ti, el Señor te está hablando y te está diciendo tú eres mi habitación, yo quiero hacer habitación en, en ti. Si aún el Señor no ha sido, o sea, no ha podido entrar en tu vida para hacer habitación, hoy puede ser el día, hoy puede ser ese día. El asunto es que tú lo dejes entrar, el asunto es que tú le digas, Señor, ven, ven. Ven, Señor, haz morada en mí. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi corazón, Padre, haz morada en mí. Díselo, adórale al Señor. Y quiero darles una última cita. Busquen el libro de Miqueas, por favor. Busca Miqueas, capítulo 3. espero que hagas tú ya esta cita Miqueas capítulo 3 está después de Amós, de Jonás está antes de Abacuc ¿sí tienen ya esa cita? amén El versículo 8. ¿Qué dice? Vamos a vamos a declararlo, ¿sí? Vamos a leerlo juntos. Dice, "Mas yo estoy lleno de poder del espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado." ¿Sí? Vamos a repetir esto. "Mas yo estoy lleno de poder y del Espíritu del Señor mas yo estoy lleno de poder y del Espíritu del Señor Decláralo en tu vida diario diario y gracias Señor porque tú me has llenado gracias Señor porque tú eres tú eres en mí Señor. porque tú estás en mí porque me has permitido ser tu habitación díselo diario al Señor y diario levántate levántate con la convicción de que el Señor está contigo con la convicción de que Dios te ha dado su unción y con la convicción de que el arca de su poder está ahí para que la tomes y la uses y tú vas a ver cambios tremendos en tu vida cambios tremendos que ni te has imaginado créele solamente al Señor y hazlo. Sí, haz que tú seas su habitación. Amén. Aleluya. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque nos has amado tanto y tanto, Señor. Que tú has querido elegirnos a nosotros para que seamos tu habitación y te decimos aquí estoy Señor aquí estoy Señor Padre si hay algo que te haya ofendido antes perdón Señor perdónanos Señor por lo que hayamos hecho antes pero ahora te decimos Señor aquí estoy delante de ti ven Señor Jesús ven Espíritu Santo habita en mí Señor habita en mí y gracias Señor por bendecirme por ayudarme Padre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 Ciao!